For, the for she dances, her morality She decides that she what one is In the land of doing as she pleases. And outside in the car The backdrops peel and the sets give way And the cars get eaten by the play There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors draw Sultan if the show is through The sideline looks away with the cube With the food, She smiles at last 1998 show. The torch song, no one ever sings. The coffee growers' line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets, strung by string Buenas, buenas buenas noches hecha eh, eso, eso. Eh, bueno qué tal qué tal está ese eh, yo yo bien bien bien eh, bien esta vuelta a la normalidad eh, vamos a decirlo así vuelta a la normalidad vuelta a la a la soledad si quieres también Vuelta al. al, al, al bueno, que decir el buen sonido. No, tampoco vamos a, a pasarnos de la raya porque esto, no es que suene bien. Y es que suena poco mal, podría sonar mucho peor. Hubo ahí dos hermanos, un sonido espantoso. Eh, hay más también el sonido y era realmente penoso después descubrí que lo que pasa ya que no puede ponerse la música a través del ordenador de Ubuntu eh, que ya, el que tengo yo a Manzorja, tengo que ponerla pelotro En la en la cena con todos sigue habiendo un sonido de fondo espantoso, un sonido de fondo supongo que estaréis que estaréis sintiéndolo vosotros también y un sonido de fondo que eh, a mí ahora mismo que, que estoy sintiéndolo bueno que está ta, taladrándome las orejas porque ya sabéis que yo el programa fago lo con con auriculares, eh, con auriculares porque si no llega paz que no me sale. Eh. Yo necesito como reproducir ese, ese estado de deprivación sensorial que, que a mí tanto me gusta, curiosamente, porque no sé, supongo que eso no deja de ser una, una tortura, la una deprivación sensorial, cierto, y es que también lo proponen otros como método de relajación, supongo que depende del, del tiempo que te has sometido a ella. yo muchas veces eh, bueno pues noto de algo parecido y hay muchos años que no contaba esto pero noto de algo parecido una, una piscina ¿eh? una piscina que al fin y al cabo pues llevas unos tapones en los oídos también es verdad que cuando yo contaba contaba estas cosas eh, aquí en Arnedone a través de la de la Radio cuca en el 107.3 la frecuencia modulada y en el www.radiocuka.org Eh, en aquel momento hay muchos años eh, que iba yo a la piscina a, a, prácticamente a diario ahora no ahora no puedo eh, porque ahora eh, te, ahora tendría perros para pagar muchas entradas de piscina todos los días si quisiera pero lo que no tengo allí tiempo para tiempo para ir eh. pero bueno hubo un tiempo en el que pasaba lo contrario tenía todo el tiempo del mundo no tenía muchos perros pero a lo mejor pues Los pocos perros que, que tenía, pues una, una cosa en la que me, eh, en la que me prestaba gastales y era en, en entrar a la piscina. En entrar a la piscina, porque yo ahí eh, notaba, eh, sentíame en ese estado de, de privación sensorial que en realidad tanto me presta. ¿eh? Mm, claro, ya os digo, ahora todavía voy a la piscina, de ese mes en cuando, ya no muy tanto como. ¿eh? Como digo, ya no voy a diario a la piscina. Voy cuando puedo, cuando tengo tiempo. No muchas veces tengo tiempo. Hombre, tendría tiempo muchas veces más. Para que pensemos que yo repugnante y entonces tengo que ir a la piscina, a los soles, es que no hay mucho, mucha gente. ¿eh? Porque yo soy muy repugnatón y entonces yo quiero una calle para mí solo. O como mucho para dos. ¿eh? sí vale ya lo sé ya lo sé y hay que ser repugnante pero bueno yo soy a na o sea que o puedo ir a la hora de comer que es la única hora en la que hay poca gente o quiero más hundir quiero más hundir porque a ver yo allí voy pa pa relajarme Para pa metérmee en ese estado de ese tanque de privación y estar sin sin desmorazarme sin acordarme de nada Eh, sin acordarme de nada y, y cuando estoy solo una en eh, la calle para adelante para atrás eh, bueno pues consigo, lo soy quien a, a no pensar en, en prácticamente nada o a pensar en muchas cosas pero pero fuera del mundo que tengo que tengo alrededor ¿eh? fuego con un cascarón alrededor mío gracias a esa deprivación sensorial eh, entro en ese, en ese cascarón eh, claro cuando estoy compartiendo, ¿eh? Ya ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no me presta igual. ¿Por qué? Porque porque no puedo eh, extraerme tanto de mí mismo, ¿eh? No puedo como se diría, eh, puedo, eso, no puedo extraerme eso, extraerme, no, extraerme, bueno, también extraerme, qué sé yo. Bueno, la cuestión que no sé quién porque ya estoy pensando estoy con el miedo de me, eh, a ver, cuando cruzo con la otra persona... ...a ver si chocamos, a ver si tal... ...porque yo para arriba nado fatal... Eh, ...no penséis, a mí... Eh, ...lleváis aquí 10 años sintiéndome decir... ...que voy a nadar, que tal, que toda la pesca... ...y a lo mejor hasta... ...pensáis que, que nado bien... ...no, en absoluto... ...yo nado, nado muy mal, nado muy mal... Eh, nado, ...nado bastante mal... ...de fecha, bueno, ahora nado... mejor que nadaba, pero... digamos que cuesta bastante ¿eh? lo que lle mantenerla mantenerla la mantener línea recta ¿eh? yo tiendo a escorarme... a a hacer esos sí a hacer esos ¿eh? de una buena de una buena manera de explicarlo y entonces es claro pues, tía, pues, ¿eh? pues chocar con, con otras personas y es la cosa más fácil del mundo ...haces choques con otras personas y no pasa nada ¿eh? Eh, a veces choques con otras personas y esa otra persona pide perdón, aunque no sea culpa de él. Yo también tiendo a pedir siempre perdón. ¿eh? Eh, la mayoría de las veces sigue culpa mía, pero bueno, no, no todo es. Pero luego hay otra gente repunantona ¿eh? que lo que ya es la que la que se dedica a protestar, ah, no sé qué, porque todo el día chocando, todo el día no sé qué, cuidado y tal talme <ríe> mucha gracia una vez. Que, que bueno, choqué con una paisana en la calle, bueno, seguimos cada uno por nuestro lado. Eh, a la vuelta volví a chocar otra vez, ya empieza ella, pero bueno, pero joder, pero, pero que ya esto, ya está bien. Y entonces eh, levantámonos, pusimos los de peli y resultó que ella diva, eh, en, en cuenta de, de respetar esa norma no una escrita de que hay que nadar pela derecha, eh, ella diva pela izquierda. Y entonces, bueno, yo que lo primero que hice cuando aparezca fue pedir eh, perdón, disculpe y tal. Eh, en ese momento dije, hombre, a lo mejor si nadara por el sol yao, nunca no pasaba esto. Hostia, faltó el tiempo a la mujer para seguir nadando rápidamente en sin, <ríe> sin contestar. <ríe> qué risa. De aquella, de aquella ya era la, en la que yo disfrutaba más de la deprivación sensorial piscinera. Ahora haya menos, ahora ya menos. Eh, ¿Sabéis por qué? Porque aquella, como no tenía muchos perres, pues entonces en cuenta de llevar unos tapones específicos de natación, tapones para los oídos me refiero, que tampoco llegue que sean tan caros, pero bueno, yo aquella quería más un gastar en nada. En cuenta de llevar unos tapones específicos para la natación, que bueno, pues los que tengo ahora son unos eh, marca Espezold, ¿Eh? ...que hay una marca típica de, de, de, de cosas de, de natación, de, de perros y de calidad... ¿eh? Acordé, pues la marca Speedo, esa, no sé si se pronuncia así, mentira... ¿eh? ...pero bueno, pero la cuestión es que, bueno, pues quiten de, de entrar al agua... No soy oídos, pero por embargo el aire sigue entrando... ...entonces, bueno, pues digamos que, que sientes, ¿eh? que sí que escuches... ...hombre, a ver... la mayoría del tiempo estás entrando y saliendo tan entrando y saliendo los hoyos del aguanto, tampoco oye que sientan gran cosa, pero pero bueno, eh, pues que ellos siguen ahí, ¿no? Que, que sienten. No llego en antes que en antes lo que hacía y era poner unos unos tapones de de espuma, ¿eh? espuma de estos, igual que si de algunos de vosotros lo usáis para usáis para dormir, para para que no os moleste el ruido y y dormir pues yo usaba tapones de sí de ese tipo y entonces claro lógicamente pues estaba más de privado porque sentía sentía menos pasaba un poco parecido con los con los gafes ¿eh? yo de aquella tampoco bueno pues no gastaba muchas perras en los gafes que quería más seguir usando un desvill que tenía eh, con tal de con tal de forrar ¿eh? de forrar un poqueñín. y claro aquellos gafes ¿Eh? hay no, que entrarme <risa> joder que tosido chaval vale, bueno que estornudo más bien que aquellos gafes tomabanse rápidamente ¿eh? y ya no se veía nada porque bueno al cuarto me queda aquella que yo siempre mirar para pa el reloj y, y no llega quien a no quien a ver el reloj que está ha colgado de la pared de casi todos los piscinas para pa informarte de la hora que lleve ah, no llega quien porque enseguida estaba dando los gafes totalmente tomáis. Ahora no, ahora llevo unos gafes más caros. Estas no sé, son Speedo también o, o de qué marca son, la verdad. Ya veis como ¿eh? lo que me preocupa en miles marcas, que no sé ni siquiera de qué marca hay las cosas que llevo. Bueno, la cuestión es que, joder, está entrándome ahora, joder, pues no tenía mocos. Están entrándome ahora y el estornudo de mi madre. Bueno, ponerme malo. Y eh, lo más normal del mundo, ponerse malo con este tiempo tan extraño que hay. y estos niveles de contaminación, no os esquezáis, eh, ninguno de los que te sintiendo esto, de que en Asturias estamos a la cabeza de la eh, de los índices de, de contaminación de, de Europa muchos días, y de España casi todos. Ah, sí, está la Asturias es verde, el paraíso natural, estamos mm, nos, nos, nos, nos, nos topes de la contaminación. Pues, no sé si en cuatro veces lo he considerado permitido que lo considero permitido y eh, a ver eso muévese ¿eh? según tenga según tenga falta el gobierno ¿eh? el gobierno de ellos ¿eh? porque yo qué sé pues mira yo recomiendo vos de los libros que tenemos aquí en la biblioteca ¿eh? A lo mejor, bueno, por cierto, el que no sea socio de la vida de tu cuca que pasa un día por aquí, joder, y que se, ¿eh? que, que se a socio. Y es la cosa más fría del mundo. Y sencillamente llegar, oye, quiero ser socio de la vida de tu cuca. Y entonces la peña que hay aquí dirá, vale, pues, por mí, oíste. Y es un libro y marches con él y el yeso y traeslo cuando te dé la gana. ¿eh? Eso sí, bate más trayelo, porque si no te partimos las piernas. Así en general, la gente de la cuca, que somos muy... muy violentos pues pues te partimos de piernas. bueno pues que eh, mmm, estaba yo con eso de, de que en eh, la deprivación la deprivación sensorial que uy que dice Macetu, que se me metió el chat se te oye muy bajo anedónico me cago en la ley pues no sé qué qué bien lo que podría hacer para que se me sienta más alto eh, Macetu, eh, dime si se me sienta ahora mejor ahora según según lo que veo en él en el rollo este de de, de los de de tono mm, mesmo y mes motoy distorsionando <risa> pero bueno oye si fue fa falta de distorsionar para que para que me se sienta bien yo distorsiono pero más a tu venga de, de dímelo porque si no va a otra vez para que por lo menos la, la grabación quede quede así un, un poquito indecente ¿eh? y metioseme también la la West, la West, metioseme al, al chat, eh, eh, la West, digo todo lo mismo, mira a ver si se me siente bien o si o si tengo que ahora un poquito mejor, bueno pues va a ser, oye manda huevos, tienen que, eh? tienen que casi, casi distorsionar para que se sienta bien, bueno pues pues nada oye si hay que distorsionar pues se distorsiona aquí la cuestión y hay que La, la sentencia me, me sienta me sienta bien curiosamente claro eh, al subir el, el volumen del micro ahora siento más este este este ruido de fondo que, que emite la cuca la cuca tiene vida propia y emite emite un sonido de fondo no que un sonido diferente al que al que mandamos los al que mandamos los locutores de, de radio cuca Y la cuestión es que yo con ese justo que tengo la, la deprivación sensorial Dizme hace tú, pero soy oye también un ruido por detrás O oh me va, verás, claro, pues por eso, <risa> eso Eso es lo que estoy diciendo, que se oye un ruido por detrás Y el, y el ruido de, de la cuca La cuca decidió tomar vida propia Como algo estridente sí, si sí, no, dígótelo yo Que llevo bastante estridente Y Así como si diciéramos insoportable, un poco in, insoportable, ¿eh? Eh, pero bueno, no, no queda otro, yo, yo lo que hay. Oye eso o no puede sentirse, dice la juez, ¿qué tal si haces hoy el programa con mímicas en un momento oportuno para conectar la videocámara? <ríe> no, desgraciadamente videocámara no tenemos y, y la mímica... Pues, Que, que, po, que suena mal Bueno, mira, esto es, suena penoso Y yo cuido que Radio Cucaba va a sonar cada día un poco peor Porque la verdad que no estamos aquí Ninguno dispuesto como si te O ninguno ninguno tenemos el no sé si el tiempo, la disposición O, o el qué exactamente para... Chirría, dice Macetu Bueno, has tal un que sí Antes que no se sentía, ahora que chirría No, pero tienes razón, que ya, verdad joder, que estoy eh, un sonido penoso, ¿eh? un sonido penoso, pero bueno, yo lo que hay, ¿eh? y anda que si pongo música a través del ordenador todo el mundo, yo flipes, ¿viste? Yo fliparías de, fliparías de todo. Pero bueno, oye, en fin, disculpes pero, pero yo, pero yo lo que hay. ¿eh? Eh, en, en este, mira, curiosamente, en este mundo de, de apariencias. donde lo importante ye, eh siempre la forma en, en cuenta del fondo la forma está por arriba del fondo eh, ya veis en la cuca somos todo lo contrario el el fondo y lo que lo que importa la forma la forma madre de dios eh, la forma ye, pff, penosa. y penosa es la hue, estoy sorda qué tal ya no te sorda el, el sonido este y chongo de fondo ¿Eh? <risa> oye no estaría Tarea, no sería nada raro ¿eh? yo yo creo que de fecha voy a salir solo de aquí oye igual igual así no consigo la la deprivación sensorial esta deprivación sensorial que quiero algamar aquí también poniendo poniendo los cascos ¿eh? los auriculares Que ya ves, yo pese al, al sonido este estudiante de, de fondo y tal. Necesito poner los auriculares. Eh, necesito, como si dijéramos de privarme, del mundo el, el tiempo que estoy aquí. ¿Mm? Apago las luces y estoy aquí charrando, sencillamente charrando un poquillo ¿Eh? En este tiempo en el que ya va, ya va terminándose el Isla Hues. en la web dicen en el en el en el chat ten compasión, una que ya tiene una edad precisa volumen alto ¿eh? y dísmate no tú tranquilo nadónico no es esos chirridos no van a hacer abandonar el programa no nos van a hacer abandonar el programa gracias hombre sois una compañía y una sentencia excelente no puedo pedirse no puedo pedirse más de verdad os lo digo yo es una pasada pues nada eso que dejamos que que a lo mejor consigo algamar la la privación sensorial a través de a través de, de este ruido yo tengo que poner los auriculares el ruido fondo y espantoso y un y estriente y espantoso pues pues bueno pues a lo mejor die ¿eh? y una manera de quedar sordo de hecho de un tiempo para acá eh, perdí mucho mucho yu, ¿eh? uno, uno podría uno podría pensar que bueno que soy preocupante, ¿no? Mira, curiosamente a mí, la verdad que, que no me no me preocupa demasiado el hecho de tener perdido yo eh, Y nada más, yo creo que está joder, estoy contento de, ¿eh? de esa pérdida auditiva. Eh, ahí no sé cuánto yo en antes, mm, ya que estábamos hablando de, de los Tapones de los palos ollidos de espuma que se que, que yo ponía en la piscina de años yo claro ponía los porque eran los mismos que usaba para dormir. Yo tenía un ollido extremadamente fino ¿eh? y sentía lo absolutamente todo y claro tenía el problema de que eh, los sonidos, digamos, eh, son de algo sobre todo cuando son el lenguaje. No sé si de alguna vos prescancieste dice que cuando estamos sintiendo bueno pues pues un sonido cualquiera, un ruido, un, una música, podemos abstraernos, ¿eh? y no y no sentirla. Pero no obstante, eh, ya es mucho más difícil eh, abstraerse y no sentir lo que lle el lenguaje. Básicamente cuando yo un lenguaje que que conocemos, curiosamente eso nunca da otro remedio que sentirlo. Y es muy muy difícil atraerse. Yo acuérdame una una vez hay años que decíame bueno paisano que bueno pues que de vez en cuando tenía que ir a tribunales a sentir bueno pues a otra gente hacer ahí exposiciones de trabajos de cosas. que una vez fue a fue a un, un tribunal eh, en el que la persona que exponía pues decidió exponer en en otra lengua, no recuerdo ahora, si era eh, catalán, gallego, de euskera, de alguna lengua, pues, pues bueno, nacional, ¿eh? pero que, que no, no lo entendían dos porque viven, bueno, pues, pues viven personas en las tulleras y era allí no sé si era gallego si era lizano si era catalán era por Cataluña te digo que no me acuerdo pero bueno y era y era ahí entonces bueno pues tampoco era tan raro que la persona utilizarera la lengua del sitio para para hablar para contar lo que lo que está para exponer vamos es su trabajo lo que fuera pero claro la gente que estaba en el tribunal sí pues viven de, de muchos sitios de muchas de muchas orillas de muchos raquellos de del, del reino entonces unos entendían el falada de y otros no pero fue muy bueno porque cuando, cuando por lo visto cuando según me contaba este y pues tú no sabes si ya verdad porque este ya era muy, bastante mentiroso también ¿eh? entonces contaba... te cosas que la a veces ya era un trofolla Eh, no atrafuya, pero bueno, oye, él contaba eso Y contaba cuando tocó intervenir él Porque claro, después de, de intervenir La persona que, que exponía ¿m? Y la web eh, Mejor te espero en el Chile Hasta luego, brazos, Madre de Dios, no soporten eh, No soporten la eh, Que ya sabéis que yo de ese mes en cuando Corto, coño, para pa ver lo que está Lo que está en el chat y eso que dice es la web, que mejor te espero en el archivo está luego y abrazos, bueno, anda, déjate, ¿eh? oye, que tal la cosa está que suena tan jodido, déjate, y tú que en el archivo es que va ¿eh? que va a sonar igual de mal, estoy es un puto desastre, un puto, un puto desastre, lo que pasa es que, bueno, es muy difícil la, la decisión, solo una casualidad podrá desatar una reacción. Aquí también, ¿eh? la sociedad en general, pero, pero aquí estamos que también va, va a pasar una va a pasar una, una cosa así, ¿no? Ay madre de Dios, qué pena, qué pena, penita pena. Pero bueno, yo lo que, yo lo que hay oye. La radio sigue siendo libre, aunque, aunque suene mal. Bueno, pero sigo, sigo con la con la anécdota, con la cosa que contaba la, la persona esta, que digo. Bueno, pues la, la cuestión es que en el, en el acto y en, en cuestión, bueno, pues en primer lugar falaba la persona que exponía, pero después tenían que, bueno, pues que intervenir todos los, todos los demás. Hombre, eh, vuelvo a cortar para meterme, para meterme en el chat. volvió a meterse me pongo ponguito esta esta noche oye, pongo me parece a mí que estás eh, que estás cogiendo y demasiada demasiada afición al, al programa este ¿eh? pero bueno oye está muy bien que está muy bien que la collas ¿Mm? oye pues yo un programa muy guapo ¿eh? eso digo yo. yo un programa muy guapo muy interesante muy entretenido o sea que está bien que eh también que collas la <ríe> también que es afición bueno pues la que pasa que se oye tan bajo pregunta claro que está recién llegada que no tengo ni puñetera idea. si queréis subo la tope ¿Eh? subo la tope lo que pasa que esto ya entra al, al colorado distorsiona pero bueno igual se, se oye más alto que sé yo ¿Eh? ¿Eh? sientes eso tan mal que la verdad dame, dame un poquillo igual ahora seguro que estás flipando con el sonido de con sonido no con ruido espantoso que se siente de, de fondo que sí ¿eh? oye, pues lo siento ¿eh? el, el que el que se pica justo me ¿eh? suele <risa> decir tradicionalmente y entonces oye el que quiere todas las y media que es lo más que sonase más alto ala, pues suena suena más alto aquí no pasa nada yo ¿eh? yo aquí a los órdenes de la de la ¿eh? yo cumplo los los vosos deseos Pero bueno, que voy a acabar de contar la, la anécdota esta del, del, del paisano Que, bueno, pues que llega un momento, tocó, y, tocó y intervenir eh, Tocó y intervenir a él en la, en la historia esta Y entonces él, en cuenta de usar aquella lengua que le eh, dice, pongo Perdona que corto otra vez. La radio nos odia. Sí, sí, sí, es posible. A ver, Radio Cuca tiene vida propia. Radio Cuca, si quieres, quiere a la gente, si quieres, la desprecia. Eso días, cuido que está un poquitín despreciativa. ¿eh? Hasta que hasta que esto suene mejor. Pero bueno, no, yo. Mejor no sé si sonará, pero cada día un poquitín peor está, está sonando. ¿eh? Vosotros no desfallezcáis, que, que todavía puede ir a peor. Bueno, acabaré la anécdota, ya que este paso no acabo, la, no acabo la anécdota La anécdota esa que era que él cuando, cuando intervino Intervino en, en cuenta de en esa lengua cualquiera Intervino una lengua general del reino ¿eh? Y entonces, eh, termina. bueno, por lo visto, según él decía Intervino básicamente en lugar de para hablar de, de la exposición de la otra persona para criticar el uso de, de esa lengua y entonces se acabó soltando una frase de este es grandiosa en plan de eh, y que sepa que aunque yo no la entienda usted se jode porque no puede evitar entenderme <risa> efectivamente y es verdad eh, una vez que, que el organismo humano Conoce una lengua, un sistema lingüístico, un sistema de comunicación. Un lenguaje que no puede, no puede de entenderlo. Por eso, precisamente, nos cuesta tanto extraernos del sonido cuando son voces humanas y cuando son voces humanas, sobre todo que están, que están hablando en una lengua que nosotros conocemos, que nosotros manejamos. Eh, hombre, vale, vosotros me decís, no, que yo tengo unos vecinos que son árabes y que pegan unas voces del copón y no entiendo nada, pero no me dejan dormir. Bueno, hombre, vale, si pegan unas voces del copón, eh, molesten tú unas vecinas, moléstate un perro ladrando o moléstate uno rascando la, la pared con, con, con un cepillo, que sé yo. Eh, joder, si el ruido llega muy alto, claro que sí. Pero, curiosamente, eh, aunque el sonido sea sea abajo Si son voces, eh, cuesta no entenderles, cuesta extraerse el, el cerebro Vamos a decir el cerebro, que consta que no me gusta nada a mí Esto de de utilizar el cerebro, hace el cerebro, deja de hacer el cerebro esto el cerebro el otro A ver, y todo el organismo en general, el cerebro llena más un un órgano más, ¿eh? un órgano muy importante y un procesador central, digamos, pero bueno que lleve todos los años, bueno lleve el cerebro, esto y el otro, pero bueno vamos a hablar de la cena para entendernos, ¿vale? Que no desea de ser una, una cosa necesaria en el en el caso de los seres humanos, al de, de hecho de tener que, bueno, pues que muchas veces generalizar o, o todo lo contrario o, o reducir para para poder, pa poder entender y para poder representarnos el mundo Bueno, pues la cuestión es que eh, efectivamente bueno, pues ocurre eso el cerebro una vez eh, entra en conexión con un, con un lenguaje eh, con un mensaje que, que puede interpretar, que puede codificar eh, y absolutamente incapaz de dejar de, de codificarlo ¿eh? Eh, y absolutamente incapaz o, o bueno incapaz no pero bueno muy poco capaz de conseguir hasta ese de sí si, de si sonido y no inundar notar continuamente decodificándolo por eso precisamente por eso precisamente eh, bueno pues una voz puede llegar a, a desvelarnos ¿no? y por eso precisamente igual yo tampoco me importa tanto el estar perdiendo el estar perdiendo yo Te yo cuido que, de, de, de, que, que hay 10 años arranqué con una anedonia hasta ahora, siento bastante menos, siento bastante peor. Y yo me pues, que tampoco yo, yo me, eh, que sé una cosa que me preocupa lo más mínimo, porque mira, si falta pa, para allá no tener que usar tapones, y ahora los tapones uso los nada más, la na, na piscina. Pero, eh, bueno, por fortuna, en casa ya no... Tengo que usar tapones para menos. Hombre, cualquier día vienen unos vecinos que son todavía más más ruidosos y, y entonces sí que no me queda más remedio que que ponerlos otra vez, ¿no? Pero bueno, de momento, por fortuna, no Jodeme, bastante más está perdiendo la vista, es así que estoy la pero boah, a pasos a pasos llegantes, ¿viste? Eh, bueno, algunos puede decir, va, normal, chaval, ¿qué pensar? Es que ya tienes una edad eh? entonces la vista va, va perdiéndose poco a poco bueno, me, sí, no me deja de ser verdad eso, pero bueno, va a joder ¿eh? joder, ojo, esa joder me perdela. mira ¿sabéis? me aterra la posibilidad de que llegue un momento del que pierda la función visual y hombre, yo por fortuna como conozco mucha gente ciego y demás, y sé que, a ver, que no deja de ser más que otro estado en la vida, que tiene sus dificultades y demás, pero bueno, pues arreglarte perfectamente, perfectamente, bueno, pues arreglate en, sí, en sí la función de la, de la visión, sin sí sin interpretar eh, determinadas radiaciones electromagnéticas que están dentro del espectro de lo que se llama la... La luz visible, precisamente, porque son las que los nuestros órganos de la visión son capaces de transformar en, en imágenes. ¿eh? Porque no os pues, penséis, a ver, no hay ninguna diferencia esencial, digamos, entre la luz amarilla y la y la radiación de microondas. ¿eh? Son todos radiación electromagnética. Lo que pasa que uno es determinado Si tú eres de onda interpretámosles de una manera Que llamamos youth Y otros pues no <risa> Y es la, la, la cuestión Pero mira y lo que vos decía A mí atérrame ¿eh? Pese a lo que a mí me gusta La, la deprivación sensorial esa Bueno la deprivación sensorial Nunca me sometí yo A un tanque de esos de deprivación sensorial Absoluta ni mucho menos ni tampoco yo que me llame lo desmilo, ¿eh? con con, con todo, pues hay que diga que me presta a mí la, la deprimación sensorial ¿eh? igual no yo tan verdad como como pudiera como pudiera pasar por lo que por lo que estoy diciendo no no yo nunca me sometí a eso ni ni, ni intención que tengo ni ganes que ni ganes que tengo pero bueno la, lo que vos decía que bueno deja de prestarme a ¿eh? mí la cierta privación sensorial Pero aterrame la posibilidad de, de perder la, la función de la visión. Aterrame más allá del hecho de que, bueno, pues que precisamente como conozco a mucha gente eh, ciego con, con problemas visuales y, bueno, pues veo, soy perfectamente consciente de que, de que esas personas pueden perfectamente bueno, pues seguir con una vida normal, eh, aterrame un, un fecho. Aterrame la la posibilidad de de no poder leer más yo a ver imagino la vida en en sin leer y y bueno no puedo imaginarla no sé qué podría hacer si no si no de verdad que no puedo sentir más más la radio con lo que me gusta la radio Bueno, pues vale, no siento más la radio. Que no puedo volver a sentir música... ...con lo que me gusta la música. Bueno, pues vale, no siento más... ...más música. Eh, que que no puedo... ...ver películas. no puedo ver, decir, con lo que me gustan las películas. Bueno, tampoco yo que sea un, un... grandísimo aficionado, pero bueno... ...oye, así nada, pues pues veo un mogollón de... ...de, de pelis, de selección y tal. Que no puedo. Bueno, pues... pues no puedo pero no poder leer no poder leer a algún de la eh, pero ¿Podéis aprender braille ya es un poco iñín de braille pero, pero sin a qué pensáis eh? sí claro yo puedo aprender braille qué pensáis que tanto los todos los libros de, del mundo que están que están en braille pues no <ríe> a ver el vejez o su pequeñín, mira la mayoría de la de la gente viejo que que conozco va a leer lo que faen y sentir audio de libros, no leer sino que leer sentir a través de la a través de la voz a través del sonido por poner lo mismo la la misma composición de de las palabras que que conforman el conforman el libro, pero Bueno, claro, muchos podéis decir, bueno, pues mira, quédate eso, puedes hacer eso. <risa> ni siquiera puedo hacer eso. O sea, ni siquiera, perdón, sí, claro que podría, claro que podría hacer eso. Pero, ¿qué pensáis? Que, que todos los libros están en, en formato audio libro, ¿no? ¿Y, y qué pensáis? Que, que yo, la mayoría de las cosas que, que llevo, Son cosas populares, cosas eh, que pueden encontrarse en, eh, en un libro Temo me que no. <ríe> a veces sí, a ver, eh, préstame mucho leer cosas, eh, bueno, pues, pues, lo que la gente llama bestsellers, aunque no necesariamente sean bestsellers en cuanto a, me imagino que para pa decir con un libro yo bestsellers, Tendrá que tener un, un número de 20, de bueno, pues, de determinado número de ejemplares, supongo, no lo sé, ¿eh? digamos que, que lo supongo, pero, bueno, a, a veces préstame, ya el coseteces, ¿eh? ya más siempre digo, cuando, cuando viendo algún cultureta dice, bueno, eso es una mierda, no sé qué, digo, sí, sí, una mierda, pero, ¿eh?, Llegan los millones de personas y, y presta, Presta Dios, no, préstanos, porque yo también soy Dios, préstanos la de Dios ¿eh? y los que, que Núñez quiere no dejar el libro ¿eh? quisiera yo que de alguno de esos grandísimos literatos ¿eh? fuera capaz de hacer de eso, de hacer lo mismo a ver, son cosas diferentes, un grandísimo literato pues juega con las palabras y juega con las letras y capaz de combinarles de una manera magistral pero a veces hay gente que cuando leemos en, de, en de algunos momentos por lo menos pues nunca queremos dedicarnos a, ¿eh? a a examinar lo magistral de esa combinación de palabras queremos sencillamente mm, utilizar esa función lectora para para pa, para meternos en un mundo diferente para meternos en una historia ¿eh? pa para introducirnos ahí, para que nos cuente alguna cosa, para que nos enganche, para que haya un momento que ya eh, esa lectura no suponga el más el más mínimo esfuerzo, sino que, que sea sencillamente un, un placer el estar el estar allí metido. También es verdad, confieso vos, que yo siempre siempre decía porque quedaba muy bien, quedaba muy guapo yo lo conté más, más veces en este programa, yo decía eso, ¿eh? de si de alguna vez ¿eh? muero lo que más ¿eh? lo que más pena me da, la única cosa que realmente me, me jodería si supiera que voy a morrer ¿ye? y aquí por, por, podríamos um, una, una fanfarria, un redoble de tambores y tal, y la cantidad de libros que me quedarían por leer eh, Una chorrada como la copa de un pino, cuando una vez tuve... a punto de murrayes, vos conté que um, me alcorcé de los libros para pa nada. Además, bueno, me parece que fue el momento en el que, además de eso, eh, entendí yo esto que vos decían antes, de que al fin y al cabo, ayer muchas veces para para disfrutar evadiéndose ¿eh? como esa deprivación sensorial una deprivación sensorial de este de este mundo yes, y si te vades yo como me queda aquella decía el mi libro favorito y yes, el tau te king coño y yes, verdad el tau te Ching gusta muy mucho pero una persona que que traqué en aquel entonces cuando yo estuve cerca de la muerte queríame mucho ¿eh? y queríame mucho para mi me llegó me el Tautequín, <risa> para que estuviera para ayer en la habitación de hospital. Y bueno, <risa> no y lo tiré por supuesto al focico, pues, me estaría bueno que llevármelo eh, con todo con todo su amor y la su buena intención. No, no, lo tiré al focico, pero, pero tampoco leí al Tautequín. ¿no? ¿Qué coño va a ayer en el Tautequín? Yo lo que quería era, era disfrutar. Después llevarme más cosas, cuando estuve allí metido. Y ahora me casualmente, el tesoro de los lagos de Asomido, acordáis pues que ya os falei muchas veces de él. Eh, de aquella ya lo leí pero aproveché para pa el hielo y para disfrutar mucho. Lleváronme las razones del calamar, una colección de artículos de Emilio Rodríguez Cueto. Estoy acordándome ahora de, de los libros que, que leí en aquel entonces. Les Falcatrues del Demonio, que no me acuerdo de quién y no me acuerdo ni siquiera del autor pero bueno, nada, una colección de cuentos también los no es que siempre por una pequeña casualidad una decisión mínima eh, bueno, pues al final tenía una consecuencia desastrosa un libro que se basaba un en una colección de cuentos que se basaba en un poquillín en esa teoría del efecto mariposa de como una mariposa que si un mueble les es en En Taiwán y entonces hay una tormenta en Barcelona. Eh, que sé yo, porque eso no deja de ser, eh, no deja de ser de algo incomprobable, eh, eh, no deja de ser teoría determinista, positivista, de esa que dice: si conociéramos la posición exacta de todas las partículas, podríamos alabinar eh, el futuro. Y uno puede decir: bueno, pues. Pues qué sé yo, tú dices que sí, yo estoy que no, y ya está, tampoco, tampoco es incomprobable, ¿eh? cuando se hacen afirmaciones totalmente incomprobables, claro, acuérdame de si que me decía eh, uno que lleva bueno, pues una un afición o de estos a, a la alimentación alternativa y seguía un movimiento alimentario y tal. y cuando yo cantaba oh, yo tomo leche de vaca pero pero justo me por la vida tomo mucha oh, ya, lo, ya, lo, ya lo pagarás y yo diré bueno pues no sé de momento va, bueno, estoy bien a mí siéntame muy bien cuando estoy es un poco malo de estómago tumbas un leche y normalmente siéntame lo oh, oh, pues ya lo pagarás ya lo pagarás bueno ya lo pagaré hasta ahora no no nada, bueno pero pues yo no tuve yo lo tuve bueno, eso es a ver eso es un, un, un razonamiento tan falso eh, tan falso como el que hace en otros subdisciplinas como que sé yo el psicoanálisis el psicoanálisis, Mira ahí, el psicoanálisis Yo nunca me canso de, de, de, de recordar que, que no deja de ser una pseudociencia Como como los demás ah, Vale, ya sé que me estoy saliendo un poco del tema Pero coño, dejadme que el programa Lleva yo si hago un mes y quiero ¿no? ¿Eh? Además esto lleva bastante típico de, de anedonia ¿O qué pensabais? ¿Que después de la década Que, que te iba a cambiar Y iba a hacerlo de otra manera? No, pues sigo, seguiré igual Supongo ¿eh? Que paso... el, el programa no fue julio yo, pues, cago, en la, cago en la leche, bueno pues que aprovecho, yo siempre lo aprovecho para meterme un poquillín con, con el psicoanálisis, porque curiosamente mucha gente que están eh, que continuamente espotricando contra las pseudociencias, echando contra ellas y tal, y echando incluso contra, bueno, contra pseudociencias y verdad, pero que sencillamente bueno pues se, se acerquen a, a determinados fenómenos que a los que no se acercan aire de manera científica, ellos acercanse ello de otra manera, que pues es bueno pues a través de la de la mera observación, a través de, de, de la constatación de una serie de efectos, de causas, de consecuencias, que ellos pueden atribuir, a lo mejor, a, a una explicación, bueno pues Pues mítica, mágica, pero bueno, eso no quiere decir ni que esa explicación sea ya la correcta, ni mucho menos, pero tampoco quiere decir que el fenómeno no exista. ¿m? No sé si me lo explico. A ver, eh, un fenómeno puede estar ahí, ¿eh? puede estar ahí, yo qué sé, pues a lo mejor la lluvia. Vamos a poner una cosa tan sencilla como la lluvia. Bueno, hay nos quedan para los que no llegan tan sencilla es Rajoy que no tiene explicación. Pues bueno, hombre, sí, tiene ¿Eh? que yo lo que pasa? Que la, la lluvia, pues uno puede puede decir, no, pues la lluvia ye, eh, que los, los ángeles están llorando, ¿eh? Eh, las ángeles lloren, ¿eh? mm, las ángeles que, que son seres que viven en, eh, en medio de las nubes ¿eh? pues ponerse a llorar y, y eso ya la lluvia, claro, bueno, o sea, hay una explicación obviamente que Que, que no, tiene, bueno, pues no se agarra en ninguna parte, ¿no? Eh, claro. Eso es un motivo para decir nah, eso de la lluvia y mentira, eso no existe. Bueno, bueno si la lluvia sí que existe, la lluvia ¿tí? ¿Qué ocurre? La de explicación y otra. A ver, si se, si se aborda el fenómeno, si intenta conocer el fenómeno a través de, de una metodología científica, pues. se puede llegar a la conclusión de que el hecho de que llueva o que no llueva tiene que ver con los cambios de presión, con la condensación del agua, con bueno pues una serie de fenómenos perfectamente desplicables. ¿m? Pero si porque alguien diga que, eh, que o porque muchos quisieran que la lluvia era No, nah, no vamos a decir algo tan guapo como el desliar y Meso de Los Ángeles. ¡El meso de Los Ángeles! Sí, mejor, mejor eso. Y es que Los Ángeles, Los Angelinos están mesando. Y eso oye la lluvia. Claro, unos cuantos podían decir eso. Y entonces otros podían decir: No, no, pues, pues ni vale la pena investigar eso porque lleva una baballada. La, la lluvia lleva una baballada. Siempre, claro, que vale la pena investigar la lluvia. Claro que vale la pena intentar saber lo que lleve exactamente la, la lluvia. Esto valga también para pa, pa otra serie de, de fenómenos que posiblemente existan. Ahora mismo, dando ellos, unas de explicaciones, pues que a lo mejor no son correctas. Son de explicaciones más basadas en, en bueno, pues en, en mitos, en, en observaciones, en, a veces incorrectas. Eh, en la en la en, lo mayor en la asunción de, de relaciones causa-efecto que en realidad no están ahí, ¿eh? no, no existen, bueno pues, pues sí que vale la pena la pena investigarlo, ¿no? Tan ahí, qué sé yo. A ver, el, el fecho, por ejemplo, de que haya personas que a través de determinadas técnicas meramente manuales serían capaces de de curar pues qué sé yo esguinces o o deslocaciones y, y les curen de, de una manera bueno pues mucho más rápido y más efectiva que la que la medicina científica oye que oye que eh, como ellos les explicaciones que dan <risa> a lo mejor son ay pues esto es por intervención de, de la virgen y ponen un en el en el el pegaba al tobillo que torciste y sacaste de sitio, meto te lo dice, no, fue por po, fue Cristo el que te lo metió. Claro, eso una chorrada, eh, oye, una chorrada. Pero el hecho de que te metió el, el, el fuego otra vez en el sitio, eh, eso no es ninguna chorrada, eso es verdad. ¿Tiene sentido de alguno que, que la los Científicos, digamos La medicina científica sencillamente rechace eso Y no investiga a ver el por qué consiguen eso y de qué manera Yo pienso que no, personalmente pienso que no Pero bueno, oye Pues mirad, les, les mismas personas que, que defienden eh, a capa y espada Que el único abordaje posible y el abordaje científico Son las mismas personas eh, que, después a lo mejor, pues, pues bueno, cosas tan, tan, de, así, cosas tan pseudocientíficas como, como el, el psicoanálisis este, que os decía, eh, bueno, pues, pues un, pondérenlo y considérenlo pues, una manera del conocimiento y una de explicación de, eh, de la función psíquica, bueno, pues, a ver, y un... Una pseudociencia como la copa de un pino, y yo, una pseudociencia que utiliza este razonamiento que yo, que yo antes ahí un pedazo ¿eh? también quería, quería criticar, ¿eh? quería criticar, pues que decía: Ya lo notarás, ya lo notarás, ¿eh? ya estarás malo, ya estarás malo, ...como me ver tanta al yechi? Eh, Ese argumento, pues, era, a ver, yeah, consiste en: Yo afirmo de algo. ¿Eh? Si no pasa, pues bueno, pues por algo será, pero tendría que pasar. Y si sí si pasa, ya la mi confirmación. ¿Eh? Si no pasa, ya pasará. Si pasa, ves cómo te decía yo que iba a pasar <risa> en el, el psicoanálisis. Yo en su momento estudiélo estudié bastante y, y había cosas en él muy, muy, muy graciosas. Como por ejemplo, cuando decía eso de. Bueno, pues el, el psicoanalista, el terapeuta, diagnostica un determinado trastorno, ¿eh? que el paciente dice, coño, yo, verdad, pues yo tengo eso, el terapeuta, ves, joder, decíalo yo, ¿eh? díxelo yo, ¿eh? claro, eh, que el paciente dice, no, no, oye, mentira, ¿cómo voy a tener yo eso? ¿Ves? Obviamente lo tienes un, un mecanismo de, de defensa, ¿eh? negación, <risa> bueno, en fin... ¿eh? ¿Será? ¿No? Todo vale, todo vale. Siempre, siempre, siempre es verdad. ¿Qué cosas, no? Ahí, <risa> venga, sentí. Ya ha marchado todo el mundo del chat. Ya se ve que eh, se ve que no podían, podían resistir el, el atroz ruido que, eh, que esta noche suena en, en Edonia. Sintiendo Anedonia Sigue sintiendo Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada O a través de la nuestra emisión en digital en el cuca.org La Radio Libre de Vía, una de las radios libres de Asturias y Y suena un peor. Una radio libre que na, en, en escasos tres vecinos, tres, cuatro meses se eh, cumple cumple 35 años, 35 años sin interrumpidos, una antena. Eh, bueno, ni interrumpidos de hoyo, igual hubo de algún momento que se interrumpió, qué sé yo, yo no llevo 35 años en radio cuca Podría, la verdad, eh, pero no llevo. eso sí llevo un montón de años haciendo haciendo radio en Radio que eso eso sí de hecho bueno pues estos días estoy con la con la resaca del aniversario cuido que ya bueno hoy ayer el último día hoy no he nada, nada así ni cosas del aniversario pero tampoco lo celebré pero bueno vamos ya volviendo a la a la normalidad no de hecho te tardas ahora mismo una un poquín Una, una resaca, eh, una resaca de, de, de, del mío décimo aniversario. Eh, un décimo aniversario que celebré, no sé, hay hay, hay tres. Hay. no, tres no, hay dos el, A ver, una, dos, sí, hay tres. Coño, joder. No me, no me líes. Celebré ahí hay, hay tres elmanes, Bueno, pues aquí teniendo aquí eh, a la mi.. a la mía se entiende más yo en shana eh, a, a la mega maría de, de, de en el otro lado de la mar interviniendo en la un, un día prestosísimo no sé si fue uno de los programas que, que más nos gustó a gustar los demás pero fue uno de los programas que más me gustó a mí que ya lo, lo más importante pues todavía mucho el, la semana pasada el jueves pasado pero pues no a fallado nada más dos semanas cuando tuvo cuando empecé por aquí la la clásica, la clásica Lucía, ¿eh? que no sé cuántos años habrá, pero bueno, que mientras un tiempo fue fue una una chatera fiel, una chatera fiel que tuve aquí metí, pero esto me prestó mucho que apareciera, eh, que apareciera por el estudio. La semana pasada ya no digamos que tuvieron aquí los... Los míos amigos y compañeros de, de esta radio, todo eh, el antiguamente realizador de los capítulos prohibidos de 40 años, un año más metido nada más exclusivamente en el en el tema de las retransmisiones del, del baloncesto, tuvo tuvo el mi amigo también el pistolero maníaco, tan tan vinculado a, él a los anuncios de de este programa, los anuncios de anedonia eh, y el que El que iba delante es delante mío cuando cuando esto cuando esto arrancó. ¿eh? Tuvo también el, el compañero Anabasicu, ¿no? eh, uno de los a lo mejor de los de los más recientes eh, en incorporarse a, a no, no voy a decir a la sintianza de Anedonia, que ya lleva muchos años sintiendo Anedonia, pero no sé cuándo fue cuándo vino por aquí. Igual yo pienso que eh, claro, yo estoy diciendo la intervención eh, eh, cuando tuvo Cuando tuvo la ANA Básico en el estudio, fue poco, fue hasta reciente, ¿no? Que lleva tuvo la, la primera vez, hay mucho tiempo, cuando aquello que, que querían acabar con nosotros, los ¿eh? los, los malvados, que querían acabar con la Radio Libre, y no acabaron, y, y yo quería que viniera toda la gente a celebrarlo el mi programa, y nada más vino la ANA Básico, pero bueno, pasamos su... pasámoslos muy bien una, una charra que entretenía, tuvo también el Zagaratu de los años, el Zagratu de los Años, y uno de los ¿eh? uno de los últimos, sí, sí, sí, es verdad, uno de los últimos que, que tuvo en el estudio, sino el último no, el último fue el Morrayero Mínimo, que no tuvo, ¿eh? tuvieron estos otros y pasó también a Pejamo, un saludo, el, el Speaker del Baloncesto, otro, otro de los otros de los grandes collacios de la de la cuca. Eh, pero bueno oye no es toda cuestión de, de vivir de ¿eh? de la de la ¿Eh? esto acabó se viste vale sí cumplí este año chavalín pero bueno colega 10 años y, y ¿qué? qué vas a seguir viviendo del cuento contándosemos con lo mismo además hace tu buen programa el del viernes pasado eh, sí estoy estoy de acuerdo la verdad que me presto me, me prestó mucho Eh, home, y seguramente que esto me prestaría también mucho eh, si viniera gente supongo que de aquí en adelante eh, seguirá anedona seguirá existiendo en principio porque a ver yo de momento mmm, la función eh, auditiva va bajando pero mantengo la que vaya bajando no deja de ser bueno porque eh, <risa> <risa> teniendo en cuenta que la radio cada vez era peor y que yo me tengo que poner los auriculares para para conseguir esta pequeña deprivación sensorial va pues oye, no deja de, no de ser bueno la mi fun función visual bueno pues de momento furrula va bajando, eh, va bajando una velocidad increíble no sé no sé cuánto durará pero bueno oye, para... Para conseguir ver un poco los, los mandos de esto, pues supongo que, supongo que seguirá aforulando De hecho, aquí tuvo el, el compañero Néstor, haciendo acción mutante mucho tiempo Y Néstor, eh, Néstor veía muy poco ¿eh? Y aquí tuvo, aquí tuvo el compañero de acción mutante, mientras mucho tiempo, haciendo ese programa Vamos, que capacidades y sobre todo, a ver Mantengo la voz ¿Eh? Eso sí sería un drama Si perdiera la voz eh, Entonces eh, sí que sería un poco drama Y tú que bueno eh, Aquí tuvo Avelino en, en Tatu de Amigos Interviniendo a través de A través de una tablet con, con, con, con audio Con un programa que transformaba Las cosas que él escribía Les transformaba audio eh, Si yo Llegara ahí Sería capaz de seguir viniendo siempre sí, sí, claro que sí Si es algún día esperto la voz ¿eh? Voy a seguir haciendo anedonia Claro, tendría, podría perder la voz Podría perder un poquito la movilidad ¿eh? Bueno, a tampoco tenía mucha movilidad ¿eh? Pero igual pasaba toda la semana Preparando lo que luego iba a, ¿eh? a reproducir A reproducir aquí Bueno, pues llega el momento ¿eh? Si hace fa, falta yo también padre eso eh, acabóse la resaca del aniversario a partir de la semana que viene pues esto volverá a ser lo mismo otra vez hoy un poco y en realidad ya fue lo, lo mismo otra vez Entonces ya volví un poco a la, a la soledad después de tres programas seguidos acompañado con la distancia con, con María otro aquí otros dos otro aquí en el estudio no con con Lucía otro con los demás Y bueno, al fin y al cabo, pues, oye, acompañado estoy en el chat, ¿eh? Esta noche por, por Maceto especialmente, porque la web eh, se me pongo marchóseme también, pero bueno, menos mal que por lo menos de alguien, de alguien me queda. da nah, pero yo confío en que ¿eh? aquí seguirán, aquí seguirán dando, hasta que cansen. Tampoco pensáis que tenéis que estar... que estar por mí eh? eh cuidadín, cuando canséis marcháis y, y tan amigos eh, que en un paso <risa> no <nun> pasa nada <risa> pero bueno oye, no están también a mí a mí, pues también tenemos eh, pues, también tenemos aquí y poco más o poco dar eh, sencillamente pues que, que seguramente hoy ya toca toca marchar un poquitín eh, Eh, tengo que buscar el, el cantar de cierre que ahora no lo encuentro que queda que, que muy mal decir esto pero pero yo la puta verdad pero bueno yo la puta verdad pero también yo la puta mentira porque sí que sí que lo encontré vale otra cosa yo que, que, que, que no sepa yo reproducirlo muy bien ¿eh? porque pese a lo que dice dos hermanos de que no iba de que no iba a volver a usar el el ordenador de la de la derecha, estoy usándolo, vale, entonces pues está costando un poquillín de trabajo, pero bueno, un y nada más, y ahora ya ya sale, ¿no? ya lo tenemos aquí, o ya lo deberíamos tener, sí, aquí está, aquí está. Bueno, que vamos terminando. Un saludo enorme a toda la gente que tuvo esta noche sintiendo. Un saludo especial a Macetu. ¿eh? Dice, estoy en el chat, pero no hablo demasiado porque no me gusta interrumpirte. Oye, interrumpe todo lo que quieres, Macetu, joder. ¿eh? Que yo encantado de que, de que me interrumpas, ¿vale? Venga, lo dicho, un saludo a, a la huesa María, un saludo a Macetu, un saludo a Pongo. un saludo a toda la gente que todos sintiendo ahora mismo el programa en, en directo y un saludo a la gente que lo vea a sentir en diferido y todo el programa es tuyo aunque tengas a ver el chat va todo eso digo lo siempre de mío, pero, pero, pero cada día hay un poco más mentira más mentira no me parece el programa de toda la gente que, que lo hacemos vale venga un saludo para todos besos abrazos y ya sabéis que es un bosquejo, ¿vale? y que tenéis aquí la salvación, también.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 Y más atrás, mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta, combata, cabardina chandal, pero nunca de gallumbo Y todos a una, pisándote las chepa trinca, malversa Que siga el paso doble, la cuerga flamenca Y con ellos, ¡Viva las caenas! ¡Rompe ya tu silencio! ¡Dale tú lo que te dio primero! ¡Únete a la disidencia! ¡Piensa, y que no te cojan! ¡Piensa, y que no te cojan!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 See you.